Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hoy, en nuestra edición 144, hablaremos sobre la mudanza del Hogar Social Madrid, sobre la campaña contra los zoos que comienza con la llegada del buen tiempo y os dejaremos unas cuantas reseñas. También queremos mandar un fuerte abrazo a todas las radios que nos remiten desde los diferentes puntos del Estado. Y recordaros que nos podéis escuchar desde nuestra web www.cabezasdetormenta.org. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! adelantábamos en la cabecera del programa. Comenzamos esta edición número 144 reseñando la mudanza del Hogar Social Madrid, un proyecto supremacista que se lleva desarrollando en esta ciudad que no tiene corazón desde agosto de 2014, cuando se presentara su primer inmueble ocupado, ubicado en el barrio de Tetuán, una zona inmigrante y obrera de la capital en el que la que comenzaron a ofrecer un servicio de comedor y de despensa para, para españoles únicamente para aquellas personas que hayan nacido en terreno na, nacional desde aquel 2014 han pasado por diferentes espacios con sucesivos desalojos y reocupaciones y bueno este último eh, movimiento ha tenido lugar la semana pasada se han trasladado esta vez a un esquinazo del, de la plaza de Colón que fue bautizado por la exalcaldesa Ana Botella como de eh, Margaret Thatcher Este mm, eh, espacio pertenecía al Banco Madrid eh, El proyecto fue cerrado en su momento por implicaciones en el blanqueo de capitales del crimen organizado a nivel europeo y estaba vacío desde hacia ...unos cuantos años... ...pero como os comentamos... ...el Hogar Social Madrid... ...tiene una trayectoria... ...anterior como... ...como recordaréis... ...porque lo hemos hecho... ...explícito aquí en Cabezas de Tormenta... ...iniciaron su proyecto... ...con aquel edificio... ...en el barrio de Tetuán... ...pero después... ...se trasladaron a un palacete... ...en la calle Velázquez... ...también en una zona noble y burguesa... ...de Madrid... ...pasaron también por la antigua sede del Nodo... ...en la calle Joaquín Costa un edificio que también estaba relacionado con Forum Filatélico, lo que les permitió bueno eh, relacionarse con aquellos colectivos que habían sufrido la estafa de aquella empresa hace ya unos 20 años en, en Bretón de los Herreros, eh, también en la zona de, de Chamberí de, de Madrid. El proyecto, al parecer, el edificio llevaba ya una semana ocupado, eh, en realidad llevaban dentro desde que sabían que iban a ser desalojados del anterior espacio, cosa que pues que se había filtrado o que por una razón u otra ellos conocían y bueno enseguida prepararon una alternativa para, para seguir con, con esta iniciativa que es el Hogar Social eh, Madrid. Mm, en Cabezas de Tormenta ya os hemos comentado algunas veces que eh, bueno, este proyecto que se ha imbuido de carácter eh, social, vecinal y de apoyo mutuo está detrás de algunas de las agresiones más importantes en Madrid, tanto a personas migrantes como al colectivo LGTB, como a antifascistas. Además, también es eh, interesante reseñar que estuvieron detrás de una de un, un ataque a la mezquita de la M30 en Madrid después de los atentados de Bruselas y, y ellos fueron los autores del descuelgue de una pancarta en la que podía leerse hoy Bruselas, mañana Madrid. La nueva sede en la que se encuentra desde hace una semana el Hogar Social Madrid ha sido atacada recientemente, según denunciaron ellos por unos 30 individuos que no solamente... Eh, llegaron hasta el exterior del edificio, como ha ocurrido en otras ocasiones, sino que penetraron en él, eh, tiraron la puerta, accedieron a las instalaciones y según denuncia eh, el, la portavoz del Hogar Social Madrid, Melisa, en un comunicado de prensa, pues tiraron las estanterías y bueno, eh, hicieron, digamos, eh, uso de... Del, ...del número que tenían en ese eh, momento y desbarataron un poco el edificio por dentro. Nada especialmente eh, violento, nada especialmente espectacular. Eh, al principio parecía que se había podido prender fuego dentro, pero es mentira. Al principio parecía que algunos de los miembros habían, habían sufrido graves lesiones, es mentira también... Eh, bueno, se trata de una incursión así fortuita y rápida que, que supone también un, un toque de atención porque estamos hablando de un espacio muy visible en Madrid, eh, al lado del Paseo de Recoletos, muy cerca de zonas muy turísticas, donde gozarán de mayor visibilidad que, que aquella que, que tenían cuando estaban ubicados en otros lugares de Madrid. Además, si no, si no he entendido mal la ubicación de, del nuevo espacio, ¿no? Eh es bastante cercana a la sede del Partido Popular, a la zona de la Audiencia Nacional también, o sea que es una zona mmm, casi militarizada, podríamos decir, con presencia policial 24 horas al día, los 365 días del año, eh, un nivel bastante importante también de, de control a través de la videovigilancia, o sea que a nivel simbólico no es un, un toque bastante importante de decir, oye hemos llegado una vez, podemos llegar más veces, ¿no? Que en las últimas sedes que habían estado habían gozado un poco de, de esa sensación de impunidad quizá, ¿no? No así cuando tenían la primera sede en Tual en la que los ataques han sido absolutamente continuos, algunos han trascendido a nivel mediático y otros no, pero desde luego que estaban recibiendo visitas todas las semanas han tenido una época de más tranquilidad también porque las ubicaciones que han tenido les han propiciado bastante, ¿no? Cuando estaban al lado de la embajada de Israel, por ejemplo, y al lado de, por detrás tenían como un edificio de la Guardia Civil, que estaban fuera con las metralletas todo el día también, pero ahora en este nuevo local que quizá ellos podían pensar que seguían manteniendo ese nivel de protección, como has dicho tú, no que no sé cuánto tiempo llevan exactamente, pero vamos, que es cuestión de días lo que llevaban ahí y que se les meta a 30 personas por una puerta que no esperaban que, que se derribara, es un un golpe para su moral bastante importante no por mucho que le intent dar ellos la vuelta a nivel mediático con su comunicado eh, ellos podrán engañar a la gente que le sigue pero ellos saben lo que hay no bueno también comentar que, que después de este, de este ataque al hogar social pues en días posteriores en madrid han tenido lugar algunos episodios a nivel de reyerta callejera como que pues eso se ve que que hay nazis que no se van a quedar limitando su acción política a recoger comida y a repartir octavillas en la puerta del Mercadona, sino que, pues, eh, vamos, estamos hablando de, de, en, en concreto, por lo menos que yo tenga constancia, de dos ataques con arma blanca, eh, que uno fue repelido y el otro, pues, lo que hicieron fue que fueron a por una persona que tuvo que salir corriendo y correr y correr y correr y, pues, se pudo salvar, ¿no? Pero que aquí, una vez más, pues, Esa intenta ese intento no de, de imagen limpia que, que intenta dar Hogar Social Madrid desde el principio, pues se ve también un poco que que a la mínima se, se desmonta ¿no? un poco ese ese atrezo. Y también, bueno, estas dos que has comentado ha sido hace poco, ¿no? Como hace una semana y tal, pero hace un mes en Aluche, bueno, en el barrio de las Águilas, hubo una agresión a un chaval... Y estuvo en la UCI, o sea que yo lo que veo que el Hogar Social Madrid puede ponerse a recoger comida, puede tener una cara benévola, lo que sea, pero que son nazis y que van con navajas y que tenemos que empezar a protegernos y que vamos, que tenemos que movernos porque mmm, que vamos a tener que esperar otra muerte para, para salir a las calles o qué. Entonces, bueno, simplemente comentar esto. Pues vamos a dar paso a una convocatoria que hay un poco relacionada con todo esto y a ver si os parece de vuestro interés. El 21 de mayo, a partir de las 10 de la mañana y durante todo el día, se celebrará el tercer mundialito antirracista de Carabanché y un encuentro de distribuidoras autogestionadas antiega autoritarias. Este año, además, contaremos con una exposición de fotografías de la mano de la Asamblea contra el CIE de Aluche, que se podrán ver desde por la mañana en las canchas. El plazo de inscripción está abierto hasta el día 18 de mayo, y para apuntaros tenéis que facilitar el nombre del equipo, número de jugadores y un contacto. El campeonato será sólo de fútbol sala, aunque llevaremos una red de voleibol y balones de baloncesto para quien quiera echar unas pachamas. Los dos días previos contaremos con un par de charlas para ir calentando y las cuales se marcamos dentro de estas jornadas por el deporte contra el racismo y el fascismo, ...que se celebrarán en el local Anarquista Motín... ...Calle Matilde Hernández 47... ...el viernes 19 de mayo a las 7 de la tarde... ...Estado, capital y grandes eventos deportivos... ...el sábado 20 de mayo a las 7 de la tarde... ...el anarquismo frente al auge del fascismo en Ámsterdam... ...con la presencia de un compañero de dicha ciudad... ...el Mundialito se celebrará en las canchas... ...del Parque de Eugenia de Montijo... Calle Parque de Eugenia de Montijo, esquina Calle Pingüín. Para más información, inscripción y bases, podéis mandar un correo a mundialito.carabanchel.com o meteros en el Facebook Mundialito Antirracista de Carabanchel o en la cuenta de Twitter mundialito-krbc. Ya se están apuntando los primeros equipos y distribuidoras. No tardes en hacer tu equipo, que el cupo es limitado. ...este año queremos remarcar tres cosas importantes desde el Mundialito... ...las cuales nos hacen seguir adelante con esta iniciativa... ...y con otras más relacionadas con la visibilización... ...del antirracismo, el antifascismo y la autoridad... ...por un lado mencionar el motín del CIE da ...llevado a cabo a finales del año pasado... ...y visibilizar estos actos de rebeldía... ...dignos de ser difundidos y de ser sentidos como propios... ...por otro lado... Recalcar la enorme presencia policial en los barrios de Carabanchel y Aluche, especialmente las consiguientes redadas racistas que se cometen a diario. Rechazamos su mera asistencia en cualquier ámbito de aplicación, ya sea o no cuestiones racistas. Y nos solidarizamos con las personas migrantes que son diariamente arrolladas por la policía, sufriendo en muchas ocasiones las consecuencias del encierro y posterior deportación. Por último, no queremos desligarnos de la realidad que nos rodea en otros temas y por eso también desde el Mundialito queremos hacer visible el problema que está suponiendo el Ayuntamiento de Madrid, de la mano del Ministerio del Interior, para los centros sociales ocupados y su campaña anti-ocupación, pretendiendo así legalizar y absorber todas las luchas que ahí se han generado de forma independiente durante años. Nos parece importante señalar a estos nuevos magnates de la política y sus intenciones apoyando a todos los centros sociales ocupados que están rechazando entrar en la vía democrática. No podemos mirar hacia otro lado, defendamos los especios autogestionados. Os esperamos el 21 de mayo en el tercer mundialito antirracista de Carabanché. Salud. la conquista de territorios durante el siglo XIX sobrevinieron exhibiciones públicas de indígenas por motivos científicos y de ocio. El pionero sería el comerciante de animales salvajes y futuro empresario de zoológicos Karl Hagenbeck, que en 1874 exhibiría novedosamente a seres humanos de Samoa y Samis. Comprobado el éxito, este alemán gestionaría a partir de entonces los llamados zoológicos humanos, ubicados en ciudades como Hamburgo, Londres, Milán, Nueva York o Barcelona. Algunos de los indígenas exhibidos fallecerían ante la imposibilidad de adaptarse a las condiciones climáticas. Lo mismo haría Geoffrey, de St. Hillary, director del Jardín Parisino de Aclimatación a través de sus exhibiciones etnológicas, mostrando también a seres humanos desnudos o semidesnudos en jaulas. De igual modo, en 1906, el director de la Sociedad Zoológica de Nueva York expuso al pigmeo Otavenga en el zoológico de Bronx, junto con simios y otros animales, y lo denominó el eslabón perdido. Todos estos hechos resultaron claves, no sólo para aumentar la rivalidad por la colonización africana, sino también para fomentar y extender una ideología racista y discriminatoria presente incluso en las tiras de Ye, como por ejemplo en Tintín en el Congo, en 1931. Vemos, por tanto, como en una época en la que la esclavitud humana era aceptada, pocas voces se alzaban contra este espectáculo degradante. Ante las críticas de los defensores de los derechos humanos, propietarios de zoos, cuidadores y algunos sociólogos afirmaban que estaban mejor ahí que en libertad, ya que en las condiciones salvajes en las que vivían no era sencillo obtener alimentos. Afirmaban también que sus poblados natales apenas tenían recursos médicos y la higiene dejaba mucho que desear. Por el contrario, allí les proporcionaban comida y atención médica. Defendían además los beneficios de su cautiverio como forma de preservar dichas tribus, que fácilmente podían desaparecer por una epidemia o por una hambruna. Los defensores de esta práctica declaraban ser los más interesados en su bienestar y manifestaban su profunda preocupación hacia ellos. Afortunadamente, hoy en día nadie se atrevería a defender una práctica como esta. Sin embargo, las jaulas de los zoos no están vacías. Los humanos de otras razas han dejado de ocupar las jaulas, pero los animales de otras especies siguen ahí y los argumentos empleados para mantenerlos en esas condiciones no han cambiado. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento del audiolibro «Veganismo de la teoría de la acción», Y nos sirve para poner un poco en contexto el siguiente bloque temático que vamos a tratar, que es, como adelantado antes la compañera, pues eh, el arranque o la puesta de nuevo en marcha de, de la campaña contra el Zoo Aquarium de Madrid, ahora que, que llega el buen tiempo y que se vuelve a, a llenar absolutamente de gente haciendo cola desde primera hora. Eh, decir también que el tema que hemos escuchado entre la cuña del mundialito antirracista y, y este trozo del audiolibro era de Primal Scream, titulado Moving On Up, por si os ha gustado, pues que lo podáis que lo podáis buscar. Bueno, como se comentaba un poco en este fragmento que hemos escogido, el origen de, de los zoos eh, está muy, muy ligado al, al colonialismo y, eh, era un, un terreno más donde se libraba la competición entre entre los diferentes países y las diferentes metrópolis no en ese risk planetario que, que por desgracia eh, tuvo lugar y que sigue teniendo lugar no bajo bajo diferentes disfraces y bueno como se ha dicho pues eh, ha cambiado en algunas cosas y en otras eh, desde luego que no ha cambiado absolutamente nada no actualmente dos se nos presentan como, como algo que tiene un interés científico un interés educativo divulgativo aunque el zoo Aquarium de madrid pertenezca a la coalición empresarial parques reunidos ¿no? que de, de científico pues parece que tiene poco de entrada ¿no? eh, hay una hay una rama del conocimiento llamada zootecnia pues que se encarga un poco de, de hacer pasar la explotación como algo más más decente pasable, humanitario y estaba intentando evitar esa palabra pero bueno, tendremos que utilizarla y, y en el tema de los zoos, pues la zootecnia también hace su aportación y hace que, que parezcan lugares menos hostiles no por eso, por ejemplo, la eliminación de, de las rejas no el Zoo de Madrid sigue ese, ese modelo que fue ideado por el propio Carl Hagenbeck que antes se ha nombrado en en el fragmento que hemos puesto que es uno de los bueno, de los principales impulsores de, de los zoos con animales no humanos y es el modelo este con fosos abiertos en vez de jaulas, ¿no? Para, para ofrecer al público pues la ilusión de que los animales están como más más libres, ¿no? Visualmente es menos agresivo. Pero esos animales pues siguen estando ahí, es obvio, no hace falta que, que lo que lo aclaremos, lo que sí que queríamos era introducir un poco el elemento individual no muchas veces cuando hablamos de pues de cosas horrorosas no de, de historias duras eh, nos vamos a la cifra no nos vamos al concepto como que nos cuesta un poco bajarlo a, a la piel no a, al tacto a lo palpable y por eso hoy queremos contaros alguna historia de, de alguno de los animales que está en el zoo acuario de madrid no porque Porque detrás de, de esa apariencia lo que hay son son historias de vida, son biografías y, y eso a lo mejor nos puede hacer conectar más con, con esa situación tan jodida no y tan tan necesario acabar con ella, ¿no? Entonces, pues queríamos contar la historia de, de la elefanta Sammy. es un, porque muchas veces también no sabemos los animales de, del zoo si han nacido ahí, si no. Eh, no sé, son como un ente un poco separado de, de todo, ¿no? Y bueno, pues la historia de sami es la historia de, de, de una elefanta asiática nacida en libertad en 1989 en India, ¿no? Eh, 1969 puede ser un dato que a lo mejor os haga pensar, si lo comparáis con el tiempo de vuestra vida, pues os podéis hacer a la idea de todas las cosas que habéis podido vivir desde desde ese año, quienes hubierais nacido ya. y y eso os puede hacer conectar un poco con esta historia, ¿no? Cuando Sami tenía cuatro años fue capturada y separada de su familia, perdiendo así pues eso, su libertad, su entorno y pues a todos sus conocidos, ¿no? Fue trasladada al jardín zoológico de Lisboa y ahí estuvo 10 años, ¿no? Después de 10 años eh, fue trasladada al Selwo, que es un pues como un zookeien en Estepona, donde en 2008 dio a luz a su primer hijo, llamado Cambar. Cuando Cambar tenía más o menos cinco años, que es más o menos por casualidad la edad aproximada a la que se produce el destete, pues Sami quedó embarazada de nuevo, ¿no? Fue separada de su hijo y enviada al Zoo de Madrid. Eh, poco después de, de la partida de Sami, pues su hijo Canbar fue vendido al, al Zoo de Amberes. Con lo que vamos viendo también un poco pues la vida que tienen estos animales que están en el Zoo, que van de un zoo para otro, recorriendo el mundo pues sin... ...sin tener ningún tipo de, de capacidad de nada ¿no? Eh, el nacimiento de, de un elefante dentro de un zoo... ...es algo que, que hace salivar ¿no? a, a los dueños de los zoos... ...es una cosa que se rentabiliza muchísimo a nivel económico... ...entonces el Zoo acuario de Madrid pues... ...estuvo haciendo todo lo posible hasta conseguir que... ...que Sami perteneciera ¿no? a sus propietarios... ...y pues eso, la, la consiguieron para, para el zoo y así el nacimiento de, de su segundo hijo Buba, pues para quienes viváis en Madrid quizá os suene esos nombres Sami Buba porque ha sido algo que ha tenido un, una publicidad enorme en esta ciudad, ¿no? Hace unos años. Bueno, Sami ha fallecido, eh, no recordará exactamente hace cuántos y si dos o tres años, eh, según el Zoo Acuarium de Madrid, por causas desconocidas. no Es algo bastante chocante en un proyecto tan científico ¿no? y tan enfocado en la divulgación que un elefante muera eh, por causas desconocidas. no Se puede ver además unas fotografías de Sami en sus últimos días en los que se ve que, que había perdido bastante peso. Y bueno... El zoo, como siempre, con su transparencia, vamos, hablando en plata. Eh, este es el pequeño homenaje que queríamos hacer desde Cabezas de Tormenta a sami y a otros animales que están encerrados en el zoo, porque al final pues se nos olvida, si ya muchas veces se nos olvida que otros humanos no son personas como nosotros que tienen una vida, que tienen unas preocupaciones, que tienen unos intereses, pues ya con los animales no humanos... Pues increíble. Y con esto enlazo con las convocatorias que, que va a empezar a ver durante las próximas semanas frente al Zoo Aquarium de Madrid. Eh, como hemos dicho, va a empezar una campaña. De hecho, este fin de semana pasado ha habido ya una concentración que se ha convocado a nivel internacional. Y bueno, esperamos que, que esta campaña sea un poco parecida a la del año pasado, en el sentido que el año pasado... Varios colectivos estuvieron convocando diferentes tipos de, de acciones en la puerta de, del zoo. Se hizo una manifestación que recorrió el perímetro del zoo, bastante emocionante. Se hicieron varias concentraciones, se hizo la convocatoria internacional en Tietans contra los acuarios y los delfinarios. Se hizo por la muerte de, de un oso en el zoo argentino de Mendoza, se hizo una, una concentración específica no en recuerdo de ese Deseoso. Se hizo una, una vigilia nocturna porque el zoo empezó a hacer un espectáculo de abrir por las noches. O sea que, aparte de acciones sueltas por la ciudad, sobre todo cosas muy visuales de propaganda, que la verdad es que fue un subidón ver cómo pues, diferentes colectivos iban aportando su grano de arena. Y bueno, pues la, la siguiente que hay, que... Si la queréis apuntar en vuestra agenda, pues es el sábado 13 de mayo. Es la convocatoria internacional Empty the Tanks, vaciar vaciar los tanques, vaciar las piscinas. Como hemos dicho antes, pues es una convocatoria orientada pues al cierre de los acuarios, de los delfinarios, de los oceanarios, ¿no? Eh, y pues se lleva realizando, si no me equivoco, seis años. Eh, hay un tienen una página así en Facebook donde podéis ver y la verdad es que impresiona bastante ver la cantidad de, de ciudades en las que se realiza y pues este año se vuelve a hacer en Madrid. No, la verdad es que no sé cuántos años se lleva haciendo. Yo yo sé, seguro que por lo menos tres, pero no sé si antes se estaba realizando o no. Y bueno, pues quería aprovechar también un poco esto para para hablar un poco de pues de los delfinarios, de los de los oceanarios que hay en el estado español, ¿no? Los más importantes pueden ser el Marine LAE en Mallorca, el Zoo Aquarium propio de Madrid y el Loro Park en Tenerife, ¿no? El Loro Park tristemente famoso por, por la muerte de de uno de los trabajadores, ¿no? A manos de aunque no tenga manos, no, no, no es bien traída esa expresión, pero bueno, por el ataque eh, de una orca, como se puede ver en el documental Blackfish, que lo hemos nombrado ya 300 veces aquí en Cabezas de Tormenta. no eh, Bueno, buscando un poco de información, pues vemos que es imposible especificar cuántos miles de mamíferos marinos cautivos hay en el mundo actual eh, actualmente, ni tampoco de dónde vienen, porque los inventarios tanto en los controles de captura como, como en, el, en la circulación de estos animales, pues están llenos de irregularidades, ¿no? Hay una base de datos que se llama orcahome.de, orca con una H como orcha, orchahome.de, que dice que existen 54 orcas encerradas en parques y acuarios y que 159 han muerto desde que comenzaron a utilizarse, eh, sin tener en cuenta, claro, a todas las que han muerto durante las cacerías, ¿no? En lo referente a los delfines pues se estima que hay unos cerca de 1000, ¿no? encerrados. También una apreciación que es que por cada uno de los que hay encerrados, pues existe un, una familia, un grupo de amigos, un grupo social como lo queramos llamar en el océano, pues que pues que ha perdido a uno de sus miembros, que ha sido perseguido, que ha sido hostigado y que ha sido masacrado, ¿no? para para conseguir un, un preciado ejemplar, ¿no? Según la gente de Empty the Tanks, España es el país europeo con mayor número de delfinarios. 11 de un total de, de 34 que hay en toda europa no y de los 289 cetáceos cautivos que hay en europa pues 100 se encuentran en el estado español es un, un triste honor no el que el que ostenta este cacho de tierra en el que en el que vivimos eh, además es el único país europeo que mantiene belugas cautivas si no me equivoco en valencia eh, hay una que se puede se puede escuchar su nombre y un, una pequeña parte de su historia en un vídeo que ha salido ahora que se llama, si no me equivoco, Stop Delfinarios, no me cuentes cuentos, cuéntame la verdad. Lo podéis encontrar en YouTube y está bastante bien. Si, si vivís con peques, pues podéis mostrárselo. Siempre es mejor mostrar la verdad que mostrar la mentira, sobre todo cuando la mentira oculta la opresión. Y otro triste orgullo que puede tener España es que es junto a Francia el único país europeo que explota orcas, ¿no? A día de hoy en el Seaquarium de Madrid hay 11 delfines. Por decir un poco eh, Mary, una de las delfines, llegó en 1987, lleva desde el año 87 eh, en ese asqueroso lugar, ¿no? Luego Mancha y Guarina llevan desde el 89 y el 90, respectivamente. Lala llegó en 2002, hace ya 15 años y Eniel llegó en 2008, ¿no? O Sabemos que que tienen trayectoria y que que es jodido si nos ponemos en su piel imaginar su vida, ¿no? Es una prisión de 36 metros, 14 menos que una piscina olímpica, para que nos hagamos una idea, y 14 millones veces menos que el océano del que han sido secuestrados, ¿no? Realizan dos funciones al día, todos los días del año, más las actuaciones nocturnas en verano, más los entrenamientos médicos y los propios del espectáculo, o sea, un, trabajo bastante duro y continuado no aparte de que se les obliga a procrear y luego cuando dan a luz pues se les separa de sus crías para seguir manteniendo ese tráfico porque no hay otra forma de llamarlo continuo de entre un zoo y otro no la siguiente convocatoria que queríamos que queríamos nombrar eh, la vamos a, a introducir pues con unos pequeños datos históricos sobre el zoo la ciudad de madrid No sé, porque al final el Juego de Cabezas Tormenta es un programa que será muchas cosas, pero una de ellas es que es un programa muy madrileño, aunque por suerte eh, se escucha en muchas otras ciudades y es algo que nos encanta. Bueno, simplemente como curiosidad decir que en Madrid, pues Carlos III tuvo el deseo, el antojo de construir el primer parque de animales, eh, donde está hoy la Cuesta de Moyano. ¿eh? O sea que, no sé, también es... Una cosa que leyendo un poco me ha hecho pensar mucho sobre la vida de las ciudades, cómo va cambiando todo, ¿no? Y la verdad es que para mí es una gran noticia que en un lugar donde antes había animales encerrados pues haya ahora casetas con libros y árboles que dan buena sombra. Y luego en la Casa de Fieras de Madrid, que está en el, en el propio retiro, pues se podía ver esquimales pagando una peseta. Y para terminar con, con esto... Eh, pseudo-anedotario, pues decir que el estanque que hay en, en la Casa de Campo frente al, al Palacio de Cristal, al Pabellón de Cristal, se creó en 1887. Bueno, esto es es el, es el lago, ¿no? El que es la parada de metro del lago. Pues se creó en 1887 para exponer en caneo, en canoas a 45 personas de origen filipino. O sea, eso yo, por ejemplo, no lo sabía y me he quedado bastante flipando, ¿no? Bueno, pues damos un salto en el tiempo de 1887 a 2017 para ver que, que, por desgracia, hay algunos esquemas mentales que se mantienen y el día 20 de mayo, eh, en, el, en el mismo pabellón de cristal de la Casa de Campo, se organiza a lo largo de todo el día una feria de compra y venta de reptiles, ¿no? Eh, Vayan a llenar el pabellón de terrarios, hay una web que explica la movida, pues para gente que quiera ir a ver, pero también para gente que quiera comprar, ¿no? Eh, reptiles Entonces, pues, en eh, la ocasión la pintan calva y para ese día he convocado una ciclomarcha que sale a las 11 de la mañana del metro de Casa de Campo, baja hasta el zoo, da un par de vueltas por el zoo y desde ahí al pabellón de cristal a dar un par de vueltas por la feria esta de reptiles, volver al zoo y se termina, se termina ahí, pues yo qué sé, pues para para protestar de muchas maneras, no solo hay una forma de hacer las cosas y esta, esto de la ciclomarcha pues es la segunda vez ya que se hace. El año pasado, si no estuviste, pues estuvo bastante curioso, bastante agradable y desde luego que la gente erzó, flipó en colores porque no se esperaban algo así. Destacar también la aparición de un grupo de personas que no iban con bicis pero iban a animar a, a la comitiva ciclista. Y pues eso, el día 20 a las 11 de la mañana en Casa de Campo. Y bueno, ya para ir cerrando esto, que me parece que se me está yendo un poco de, de tiempo, decir que hay otra convocatoria más planteada, es una manifestación para el 3 de junio, sábado también, a las 11 de la mañana también, pues que llevará un poco la línea de, de la que se hizo el año pasado, de empezar con concentración en la puerta, pero luego rode, ir rodeando el perímetro también. Pues haciendo El año pasado se hizo una parada enfrente del delfinario unos minutos antes de que empezara el espectáculo. Luego se hizo una parada también delante de de la zona donde hay unos monos que están subidos en palos y la verdad es que fue bastante emocionante y no lo digo precisamente para bien eh, ver como todos los monos... Flipaban de ver 200 personas al otro lado de, de la verja y se subían lo más alto que podían para, para observarnos en silencio. La, la maní fue silenciosa en, a la altura de las zonas en las que había animales y fue muy impactante. Y luego se, se hizo otra parada también enfrente de, de los tigres. Esto seguramente de forma parecida se repetirá, como hemos dicho, el 3 de junio a las 11 de la mañana. Si queréis más información tanto sobre el Zoo Acuario de Madrid como sobre la campaña, podéis buscar en porelfindeloszoosyacuarios.wordpress.com y para permanecer al día de las convocatorias, ahí, ahí podéis encontrarlo y en Facebook, en la página de Facebook, acabemos con el especismo. Y después de esta chapa que os he soltado, voy a poner un tema de nueva generación que se llama Ritmo, dedicado a todas las personas pues que frente a la injusticia y frente a la opresión, pues el corazón coge ritmo y se pone a mil por hora. Pues para ir ya terminando esta edición, pues vamos a hacer unas cuantas reseñas. Eh, yo traigo varios materiales, voy a empezar primero por un fanzine, ¿vale? Que se llama De la libertad de emigrar y los muros que la impiden. Todo lo que quisiste saber sobre los CIEs y no te atrevistes a preguntar. Bueno, pues en este fanzine pues que lo ha realizado la Asamblea contra el CIE de Aluche pues podemos ver una compilación de pues, todas aquellas cosas que, que que necesitamos saber sobre lo que es un CIE, ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de una serie de preguntas que muy básicas, que son pues cuando te acercas a un tema, lo primero que te preguntas pues es ¿qué es eh, por qué y dónde está? Pues empieza como un poco a desgranar Eh, pues todo lo que implican los centros de internamiento de extranjeros y extranjeras, ¿no? Entonces, en este pequeño, bueno pequeño, porque son 44 páginas, es más, es un fancine contundente, ¿no? Eh, pues lo que comento, ¿no? Pues a través de esas preguntas empieza a desgranar lo que implican los centros de internamiento para extranjeros y extranjeras y luego también pues se va... También viendo toda la trama empresarial, estatal, cómo se apoya en un marco legislativo, como a través de pues, la actuación de las fuerzas represivas, pues se hace eh, pues, un hostigamiento a la población migrante. ¿no? Y bueno pues eh, también se habla como las prácticas que llevan los cuerpos represivos en ocasiones, Eh, llevan a la muerte, como pudo ser, bueno, la muerte de Samba Martínez no fue directamente eh, propiciada por los cuerpos represivos, pero sí fue por una falta de atención médica dentro de lo que fue el, cien, el centro de internamiento de extranjeros y extranjeras de Aluche, o también como la muerte de, voy a, a nombrarlo, pero disculpad si lo pronuncio mal el nombre, ¿vale? o Osam, Osamuja Akip. Taji, lo siento si lo he mal, pero esta persona murió durante un vuelo de deportación eh, ahogada por el vendaje que le habían puesto en la boca. ¿no? Y bueno, pues en el texto pues no solamente se ha habla de presión y de lo que implican esos centros horrorosos que son los centros de internamiento de extranjeros y extranjeras y que lo sufrimos pues algunas personas que vivimos o pasamos bastante cerca de ellos los días. Entonces, también se hablan pues de estrategias de resistencia, de estrategias de rebeldía, de los motines que se han realizado en diferentes CIEs y bueno, también hay un apartado que a mí me suele gustar mucho cuando me acerco a algún material, que son las herramientas que podemos hacer las personas que, que nos damos cuenta de una realidad y queremos actuar contra ella. Entonces, pues hay una serie hay un apartado en el cual se explica pues cosas tácticas, boicot que podemos hacer, personas que queremos luchar contra los los centros de internamiento de extranjeros. Y bueno, pues ya para cerrar esta reseña, pues me gustaría agradecer el trabajo que ha realizado la Asamblea contra el Ceda Luche porque es una compilación de varios textos que han ido pues sacando como lo más importante Lo han revisado, lo, lo han actualizado y creo que es un material que además está asequible porque es gratuito y está en varios centros sociales de Madrid que para iniciarte, si no has tenido nunca un contacto con lo que es un CIE, pues me parece que es bastante interesante. Y bueno, eh, para acabar, si las personas que no viváis en Madrid, pues podéis preguntarles cómo conseguirlo escribiéndoles a asambleaciealuche.net Abríamos esta edición 144 de Cabezas de Tormenta eh, hablando de la ultraderecha ibérica, pero en la Europa neoliberal también anida el totalitarismo, algo que ha quedado patente en la gestión de la crisis de los refugiados. Y a este respecto, eh, Aki Kaurismaki, el cineasta finlandés, presenta su, ultim, su última película El otro lado de la esperanza es un film que está en, en cartelera en los cines donde acudáis normalmente a ver trabajos de autor quizá no esté disponible en las salas más comerciales o más habituales eh, en la película ha arrasado en el Festival de Cine de Berlín porque ha recibido el premio a la mejor dirección del, del festival y bueno, está teniendo digamos que muy buen feedback por parte de... de de aquellos a los que nos gusta ver cine. Quienes nunca hayáis visto una película de Aki Kaurismaki, quizá os sorprenda su universo particular, os llamen la atención los gestos hieráticos e inexpresivos de sus personajes, eh, lo surrealista de la, de la sobriedad de los de los diálogos, quizá influenciada por los directores de la novelas francesa, pero que llama la atención porque no, no, es, no es, digamos, la forma habitual de fluir del cine al que estamos acostumbrados el otro lado de la esperanza es una película insólita es agridulce pero también es tremendamente bella como en la, en la excelente Lejabre que Caurismaki firmó en 2010 esta vez el director vuelve a, a hablar de los refugiados, de las personas sin estrella que lo han perdido casi todo en la vida pero que no pueden renunciar ...al instinto de supervivencia. Retorna a Helsinki, su ciudad natal, capital de Finlandia... ...que queda convertida en una ciudad eh, espectral para retratar la angustia de un sirio... ...que ha perdido a toda su familia en los bombardeos de Alepo... ...y solo tiene la esperanza de encontrar a su hermana desaparecida con con vida ni siquiera en la modélica finlandia capital del ciudadanismo universal se librará este sirio de, de tener que enfrentarse a la burocracia que mira con lupa a aquellos inmigrantes que piden el derecho de asilo por venir de donde vienen en este caso de, de un conflicto bélico tampoco se se librará de el fascismo a pie de calle Caurism eh, aquí no, no podía dejar de mencionar eh, ese auge de la extrema derecha callejera que se vive en distintas eh, localizaciones de, de Europa porque no solamente las marcas de la ultraderecha están llegando a las urnas, sino que también cada vez con más intensidad patean las calles de esta Europa en descomposición y así queda patente en en el otro lado de la esperanza. Aún así, no serán pocas las alianzas que se encuentre el protagonista por, por el camino, eh, otros refugiados que tienen suerte similar, pero también se dará de bruces con esa gente pintoresca, dadaísta y siempre reconocible del, del mundo particular de, de Kaurismakí. Cuando presentó su película en, en España, en concreto en el Festival de Cine de Oviedo, fue entrevistado por varios medios españoles y causó polémica con, con la respuesta a una pregunta que os voy a leer para terminar mi reseña. No veo otra solución, dice Kaurismaki, para salir de este pozo de miseria europeo que matara a esa minoría que posee toda la riqueza del mundo. Hay que exterminarlos, sí, a los ricos y a los políticos que les damen el culo. Ellos nos han llevado a esta situación en la que los valores no valen nada. Si no lo hacemos nosotros, ellos nos matarán palabras sin duda polémicas y, e incendiarias, pero que ponen de relieve una, una realidad que aparece en el otro lado de la esperanza. Bueno, pues continuamos después de estas palabras que a mí me han dejado vamos muy muy contenta, la verdad. Pues vamos a continuar con un juego que bueno, pues hace poco han sacado las compañeras de Sangre Fucsia a sus feminismos reunidos y bueno, pues que a través de un formato como de trivial y una serie de preguntas y demás, pues como que hacen un repaso sobre la historia o history del feminismo, de las diferentes, bueno, pues luchas, referencias teóricas y demás de protagonizadas por mujeres, entonces, bueno, pues yo he traído un juego un poco más para calentar motores, ¿no? Y es un juego de naipes que se llama Woman in Sci Science o Mujeres de Ciencia y es un juego de cartas que es do-yourself porque tenéis los archivos en internet. Cuando hagamos la entrada a lo mejor lo colgamos por si queréis echar pues unas unas cartas y tal con las amigas y los amigos y aprender un poquito de Mujeres de Ciencia... Y bueno, pues es un juego de 52 cartas, eh, de las cuales 44 son mujeres que han sido científicas y viene pues como una pequeña reseña en cada carta con los hitos que han conseguido estas mujeres. ¿no? Y bueno, pues podemos destacar nombres como Rachel Carson, Lee Margulis, eh, Rosalind Franklin, etc, Y, pues, mujeres que han contribuido al desarrollo científico, que, bueno, luego podemos tener las críticas que queramos, porque las podemos tener, pero están ahí, están ahí y han, han formado parte de, de ese desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues, mmm, hagamos las críticas, pero vamos a visibilizarlas, ¿no? Y, bueno, pues, lo he traído porque me parece una forma bastante sencilla, divertida y, y además, eh, juegas con más personas pues para conocer, aprender, pues eso, que las mujeres también tenemos inquietudes, que también queremos eh, pues conocer los secretos de la vida y que tenemos capacidad de investigación, capacidad de exploración e innovación, etcétera. El juego es apto tanto para peques como para para grandes, ¿vale? Entonces, pues nada, Eh, ya para ir cerrando este bloque de reseñas, voy a reseñar una película que se llama El planeta salvaje, que es del año 1973. Pertenece al género de animación y está dirigida por René Laloux, basado en la novela OMS en serie de 1957, que fue escrita por Stefan Gould. Bueno, y yo lanzo la pregunta a esta. ¿Y si los seres humanos fuéramos dominados por un ser que piensa que es superior al resto de las criaturas? Bueno, pues en el planeta salvaje, pues reflexiona en torno a esta pregunta. A través de animaciones bastante psicodélicas, acompañadas con música ya funk experimental, pues nos sumergimos en el planeta Igam, donde viven unas criaturas gigantes llamadas drags, que están dedicadas principalmente a la meditación. Bueno, pues los drags fueron a la Tierra, capturaron a los Oms, que son los seres humanos, se los llevaron a su planeta y se dedicaron a domesticarlos, Y bueno, principalmente son las mascotas de la infancia drag. Entonces son por pues, el animal de compañía, animal. Entonces, bueno, pues la infancia drag le somete a bastantes crueldades. Y bueno, la película se centra en la vida de Ter, que es un niño que ha perdido a su madre tras una serie de estas jornadas de diversión de los drag, pues la madre resulta muerta, ¿no? Y entonces le acoge Tiba, que es una niña drag y que, bueno, con Tiba establece una relación más allá de la relación ama y esclava, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí pasan cosas, ¿no? Y bueno, por no seguir desvelando la trama de esta película, pues simplemente dejo esto, que nos permite reflexionar pues sobre las dinámicas de poder, sobre la crueldad y sobre la lucha contra la opresión Cuando se es consciente de ello y bueno pues lo último que podría reseñar de esta película es pues que es bastante pintoresca eh, es muy de la época porque son dibujos pues muy pues eso muy estrambóticos recuerda mucho a veces a dalí en algunas cosas muy colorista y bueno pues Simplemente eso o sea que nos puede permitir pues, reflexionar sobre cómo, cómo nos relacionamos con otros seres en este planeta qué, qué podemos hacer cuando somos conscientes de la opresión y bueno pues tener la voluntad de cambiar esas situaciones opresivas. Con esto nos despedimos, no tenemos eh, tiempo para más, Cabezas de Tormenta dura siempre 60 minutos, eh, los contenidos que podemos aportar en ese tiempo pues son limitados, las próximas ediciones, algunas en las cuales ya estamos trabajando, tiene pinta de que serán más monográficas, eh, dedicadas exclusivamente a trasladaros nuestro interés en algún tema. Muchas gracias por estos minutos con nosotros, salud y fuerza. Nos vamos con un tema de Jolly Boys que han sonado aquí casi tantas veces como nuestras propias voces, titulado Blue Monday. Saludos. Completion. They'll turn away no more And I still find it so hard to say What I need to say But I am quite sure that you will tell me Just how I should feel today, yeah In the harbor i can and shall obey but if it wasn't for your misfortune I'd be a heavenly person today i thought i was mistaken i thought i heard you speak tell me how do i feel tell me now how should i feel